Sí, una actividad muy linda que ha llegado para quedarse. También decimos ¿no? que estamos realizando este domingo la cuarta edición,、eh, algo que nace también acompañando una obra importantísima que ha hecho el gobierno de la provincia que tiene que ver con la sala de faena de pequeños animales, largamente esperada por nuestros pequeños productores. Dijimos, bueno, hay que a esta obra tan importante, emblemática, que, que se va a poner en marcha, decíamos hace cuatro años, ¿no? Eh, acompañarla con, con un evento que, que muestra a nuestros productores, que muestra el trabajo que ellos realizan durante todo el año en sus chacras y lanzamos este, este concurso ¿no? que realmente ha crecido, se va jerarquizando, va teniendo participación de otras localidades.、Eh, vamos a, a tener parejas participando y representando, por ejemplo, el municipio de Patagones, municipio de Río Colorado.、Eh, bueno, nos han. Fijate vos ese crecimiento y qué lindo. Nos han nombrado subsede del Nacional del Asador Criollo que se realiza en Miguel Riglos La Pampa. San Javier es la p r i m e r subsede de ese certamen gastronómico tan importante que lleva 15 ediciones ya. Bueno, así que vamos a contar con el jurado del Nacional de Miguel Riglos este domingo acompañándonos, dándonos una mano en el certamen para que el evento salga. Eh, lo más lindo posible, junto con, con Sandro Forge, que forman parte del jurado. Así que tenemos 21 parejas que representan a distintas instituciones de la comarca,、eh, mostrando lo que saben hacer: cocinar el mejor lechón para que luego de la jura pueda ser distribuido en porciones y vendido a, a, a los vecinos que vengan a, a disfrutar de ese día. Recordamos el horario para aquel que, que se quiera sacar a San a Mira, las actividades, los fuegos comienzan a partir de las 10 de la mañana. Eh, el vecino que quiera ir a pasar el día lo, lo puede hacer, lo hacemos a, a orillas del río, sobre nuestro balneario, por supuesto con entrada libre y gratuita. Vamos a tener un escenario sobre el agua con artistas que van a estar a partir del mediodía、eh, este, acompañando la actividad.、Eh, y a partir de las 18 horas cierra el, o corona、eh, la actividad de alguna manera el grupo censura grupo de de el 18 o A las familias que van a estar disfrutando de la jornada con el inicio de temporada también, a partir de las 14 horas, ponemos en funciones e l cuerpo de guardavidas también. Vamos a estar inaugurando algunas obras importantes que hemos logrado hacer también con el gobierno provincial: la obra de veredas que ha construido este invierno el DPA, más de 600 metros de costanera, los 10 fogones con este, bancos y mesas que hemos instalado de pre moldeado también, más la proveeduría, un salón de. Produciría para jerarquizar、eh, también ese servicio al turista, al vecino, junto con los baños que ya están construidos. Bueno, este, son obras que van a estar también inaugurándose de alguna manera en el marco de todo este、eh, gran evento que vamos a desarrollar este domingo.